La pasamos sensacional con ustedes compartiendo música. ¿Qué onda? ¿Dónde está la gente Ahí, de Ichigo Gallo? Arriba las manos. La gente de aquí de la m u e r t e d e Bucarán. Amigos del sur de la capital, un abrazo enorme. La gente de la Michelena también, bienvenidos. Y les presentamos lo que es el norte de la capital. Aquí está DJ Javier, exceda 2001, y quien les habla c e s a r í n Empezamos así. Su atención. Nos vamos hacia la sección del bar. Vamos a recordar esos amores prohibidos, esos amores olvidaos. d ¿Dónde está la gente soltera? Arriba la mano, la gente soltera. ¿Cuántos nos vamos a enamorar esta noche? Aquí está Javier, DJ. Estamos en Nicotina, d i s c o t e c a Quiero ver dónde está la gente que quiere tomar una cervecita gratis arriba lavados. ¿Dónde está la gente que ha venido a Chiriboga? Vamos a solicitar ahí los saludos y besos de corazón a corazón. Quisiera emborracharme para todos ustedes. Quisiera... Para los amigos que están visitando el bar. Estos son sentimientos que llegan a tu alma. Quiero ver arriba de las manos el hombre que jamás ha engañado a una mujer. Solo los hombres que jamás hemos engañado a una mujer, arriba de las manos. Y las chicas que no creen en esos hombres traicioneros. ¿Cuántos somos solteros esta noche, arriba de las manos? Hombres solteros y mujeres solteras. どのどうにごくスタートマンのティアハーバーで cerveza、ロケバンスアトマラスアモリッ。おどか 俺の声を見つけての声を見つけてくれました。俺した。俺の声を見つけした。俺の声の声を見つけてくれましまし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 Yo te juro que me vuelvo un desgraciado. Para el técnico de luces. Jorge Omar d y Pro. Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir. Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir. Y los amigos que se han visitado el bar, un abrazo enorme. Para la gente que está cumpliendo años, también felicidades a los amigos que v p e n d e n por primera vez aquí a Nicotina Discotec. Aquí está el preámbulo de música. d í a n Javier desde Excel a 2001 y quien les habla c e s a r í n Sonamos así. Este es el sincero viaje para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida. Aquellos que labran más de 16 horas todos los días. De parte de todos los chicos de a m a r a z u l La cumbia t para vos, u y querido, como dice. ¿Dónde está el grupo más alegre, Arriba m a d o s ¿Cuántos se quieren llevar la cerveza gratis? ¿Dónde está la gente que quiere l e r v a r s e de la cerveza gratis, Arriba m a d o s Lady Nelson, ahí está Dio y Javier. Y lo bueno, lo bueno se van aquí, por todos ustedes. Y vamos a b a i l a r e s lo que dice así. Todo, todo, mía,、sí. ¿Dónde están los amigos y amigas que recuerdan esos temas? ¿Cuántos hemos bailado en las mejores discotecas? d e quito con esos temas. Arriba l a mano. Vaya ahí. Cuando usted. ¡Cucho sube! ¡Cumbita! Son temitas que te llegan al alma. Fin de semana espectacular aquí en Nicotina d i s c o t e El nuevo punto de encuentro. Para vos. A DJ Jorge Omar también, muchas gracias por compartir música con nosotros en el escenario.、Me、Juan Carlos ahí en otro de la s Grande s v <tose> o c e s d e q u i t o c h é v e r e d ó n d e está la gente más alegre? hombres solteros arriba a manos solo hombres solteros arriba a manos conmigo esta noche y no ven salas chicas solteras chicas solteras arriba a manos para el único amigo bisexual que he tenido en mi vida aquí está e loco l Javi, c h é r e s para el cuñado Allá. ¿Cómo lo bailamos? ¡Ay, esa! ¡Sensacional el ambiente! ¡En el sur de Quito! es a la gente de Chillo Gallo, arriba a mano. No se escucha un silbo bien fuerte la gente de Chillo Gallo. Los amigos de la Marta Bucarán, la gente de la Michelena, bienvenidos. El sur de Quito. ¡Comigo n e s a noche! ¿Dónde está la gente que está cumpliendo años? Para mi gran amiga d e f i en otro lado del continente. Un abrazo enorme. e c h a u m a ya! El asistente Javier, nos vamos a embalarlo más y más. Eso se pone espectacular. Fin de semana aquí. Ni cocina, d i s c o t e Para David, o producciones. Salud inmenso.、Uy. ¿Y dónde está la gente que no se avergüenza de ser chichera como yo? Arriba las manos. ¿Dónde está la gente que no nos avergonzamos de bailar música chichera? Arriba las manos, conmigo. Como dicen los silbadores, vacila su brazos el sur de Quito. Como dicen. Y d ó n d e está el hombre que está bailando con la chica más hermosa de la noche, Arriba Amados. La gente de Omega, d ó n d e está la gente de Omega, Arriba Amados. Chévere. La gente que va a hacerse manera aquí en Nicotina Discoteca Arriba Abado. Y... No te olvides de visitar el excelente servicio del bar, donde la vida es más sabrosa, la esquina del movimiento. o Y n o s vamos con el loco Javi hasta las 10 de la mañana. al norte de Quito, chere. ¿Y cómo cantamos eso que dice así? Sí, por ti estoy Vamos a ir a hacer el cantar Javier Díaz. Cantamos eso que dice así. Estas son las musiquitas que te llegan al alma DJ Javier Excel a 2001 quien les habla c e s a r í n Lo vamos a colocar en los buenos semitas así Uy. Mía, mí, ya、no、me hagas Brazos arriba la gente que está pasando la chévere e s a noche Dale vida mi querer ¿Cuántos estamos si a c a b a de cerveza arriba la mano? Chillo ¿Sí, gallo, vino o no vino? どうでラか silbamos conmigo un silbo la gente más alegre a n i también o t saludo especial a esa en este día d javier j para la escuela de los n u e v o s t alentos d j en madrid クリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリメンクリ Y c ó m o la dice esta, c ó m o suena, c ó m o suena, para, p a m p a m p a ¡Sí! Para Dice y Tormenta e s a noche.、Vale、para mi gran amigo Juan ¿Qué Carlos, el、vale、loco Juan, Juan Carlos. Buenas noches. O buenos días. Amor, ¿Sí? vale、Exos e x o de 2001, Dice Javier. e s e f i n de Semana.、Vale、y c ó m o cantan las mujeres, c ó m o cantan. s í どんな人手が欲しいのか Brazos arriba, el grupo más alegre. Los que estamos bebiendo la cervecita, vamos ahí. Ahí está Javier, DJ. ¡Oh, v va cantados! ¡Vamos a cantar más fuerte! どでさえなきゃいけないの ¡Hola, C!、Sí. ¡Adiós、no no、Javier, dijay!、No no、y solo los hombres, b i e n varones arriba la mano! ¿Cuántos hombres mandamos en casa? ¡Arriba la mano! ¡Sú!、Uh. Los、que no creemos en el matrimonio, solo la gente que no se va a casar nunca, arriba la m a m o s c i q u i t a s ecuatorianas. Porque primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Claro que sí. í t o d o lo baila? Pisa sí. Ahí está Juan Carlos. Con el paso doble. Cere. Cere. Los silbadores. A viernes ya y vamos a hacer a silbar a la gente. ¡Más s u e r t e ¿Dónde están los silbadores? ¡Conmigo! ¡Más s u e r t e ¡No se escucha! ¡Solo la gente ecuatoriana de corazón! ¡Un silbo bien fuerte! Vamos a ir Nos embalamos en ese ámbito musical. Aquí está Excelado mil uno. オイエー !La mujer... ケイヨンソ a エ。ケイヨンソニエ。ケイヨ e ソニエ。ケイヨンソニエ。ケイヨンソニエ。ケイヨンソニエ。ケイヨンソニエ。ケイヨンソニエ。 A mi gran amigo Centella,、llévame、un abrazo enorme. Para Javier, Villay.、Yeah. Oye, que chévere. Le quito arriba a mano Chillo, v a y o usino n semana aquí、Porque、pasando la toda gente espectacular que le gusta la música saludcita de bien como n esto acá y para que me recuerden siempre hoy n i a m a r i es l a e c u c h a e s t bueno a los amigos de radio online Jorge Omar, el loco Javi, la capital, Tilla Javier, y que le salva a c e s a r í n oye que bueno, a mi amigo Javier, Centella, Chávez, ¡sui! ¡Sí, sí! Como、oh, dice... e s a ya les cuesta un poco más, dice por aquí. p o r q u e Omar. r c h t o m a ya! ¿Cómo lo baila? El loco Javi. ¡Ahí está! á Aquí están los peperritas. ¡Ok! Solo la gente chichera, arriba las manos. ¿Cuántos somos chicheros? Arriba a manos. La gente que no se avergüenza de bailar la música chicha. Arriba a manos. Aquí estamos. Somos chicheros hasta las huevas. El sur de la capital aquí. í Y eso vamos a cantarlo. どういうことです ¡Hombres solteros, un silbo bien fuerte! No se escucha, la verdad, no se escucha. Javier, no vas a soltar la música. ¡Hombres solteros, un silbo bien fuerte! Glorita, ¡Mujeres solteras, un grito! ¿Quién quiere escuchar a Glorita c e d e ñ o ¡Un silbo! ¿Quién quiere escuchar a Glorita c e d e ñ o ¡Una b u l u n a bulla! En breves instantes tenemos aquí en escenario a Glorita c e d e ñ o Aquí se viene Javier d í a z y mi amigo. Excel 2001, que les habla c e s a r í n le dice así. ¡Uy! ¿Dónde está la gente de Chillogayo? Arriba, mano. La gente que visita la Mega también, de igual m a n e r a Oiga c e s a r í n no aprenderá de loco Javi, vea. ¿Qué parece, Dios mío?、Si、por eso amor, no a n d a r así hoy borracho,、si、dice. <risa> el, de el, de、no、el loco Javi,、no、chévere me por ahí. Se、culpa. quedaron bailarines. Hoy se <risa> De tu El bailarín de Angie se ha quedado todavía aquí hasta la madrugada. Ya tenemos por aquí en e s c e n a r i o a Glorita Sedeño. Solo arriba la mano la gente que es bien alegre. Solo la gente que es bien alegre, arriba la mano. ¿Cuándo se quieren ganar cerveza gratis? ¡Una bulla! ¿Cuándo se quieren ganar cerveza gratis? ¡Una bulla! El grupo más alegre, bulliciosos. Poseí Javier DJ. Ay, amorcito, ¿por qué lloras tanto? Ay, amorcito, ¿por qué lloras tanto? ¿Acaso dije que te marcharas dejando bonito? ¿Qué chévere? La tenemos aquí en escenario a glorita cedeño así que a toda la gente acercarse un poquito más vamos a acercarnos un poquito más toda la gente del sur de la capital arriba manos arriba a manos cuántos e s t a m o s en a java de cerveza e loco l javi está aquí chare pasándola ¡Soltero! o c u s engaños has destrozado todo mi cariño! o c u n t o s engaños has destrozado todo mi cariño! ¡Ay, gachera, aquí está Javier, ese e l 2001! El grupo más alegre, una bulla, el grupo más alegre! Estamos grabando por aquí en vivo, así que vamos a regalar los c d s De lo que justamente está sucediendo quedo, aquí en m i c o c i n a Discote. ¿Dónde está la gente del c a m a l Un abrazo enorme. ¡Charen!、Okay, estamos pasando la sensacional por aquí, Javier DJ. Con nosotros compartiendo música, estamos aquí en escenario con el loco Javi. Véngase por aquí, amigo. Estamos p a s a n d o l a sensacional con todos ustedes. Un gran Dios le pague a todos y cada uno de ustedes por aquí compartir música con nosotros, sobre todo por visitar aquí Nicotina Discotec. Ahí están todos los organizadores, los gerentes, de propietarios. De aquí Nicotina Discotec, les damos las muchas gracias por compartir con nosotros los fines de semana. aquí, Aquí tienen un lugar donde divertirse todos los fines de semana. Bienvenidos a q u í e s t á de Loco Javi con nosotros, compartiendo música y eso va para largo. Así que por favor, no se olviden de visitar el bar, comportarse chévere, que la fiesta todavía continúa. Estamos aquí, sensacional con todos ustedes.